¿Cómo le va Soules? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes.、Eh, sí, es satisfacción lo que estamos sintiendo ahora. Y un poco de ansiedad también. ¿eh? ¿Por e h qué? Y La ansiedad de que、eh, los entreguen la, la llave, la vivienda. Usted puede comprender que después de tanto tiempo, tanta lucha,、eh, necesitaríamos. Que ya llegue los 15, 18 días del mes de noviembre para、eh, tener la llave y poder mudarnos.、Eh, usted estuvo en la reunión de ayer, ¿qué expectativas tienen para que finalmente este barrio se termine? No, eh, sí, eh, eh, lo, lo voy a explicar en dos o tres partes,、eh, porque hay un concepto que, que quedó claro que,、eh, por primera medida, Eh, la, la gente que, los adjudicatarios que estaban con la idea de, de querer vender la, la propiedad,、eh, corren el riesgo de, hasta de ir presos, porque ha salido en los diarios y quería、eh, avisarle a esa gente que, que no se expongan、no、a ese... A ese Motivo de, de decir、eh, voy a vender por. o e que causa mucha gente por separación, por, porque no la q u i e r e más la vivienda, han intentado vendérsela a otra persona que, que ni siquiera estaba anotada. Entonces、eh, la arquitecta Nieto, más、eh, había un representante de la firma Guayros,、eh, eh, estaba el señor D'Amico, había un, Eh, otro ingeniero, bueno, y explicaron por primera medida eso, de que no está prohibido la venta porque estás haciendo una estafa a la nación.、Eh, segunda medida,、eh, se hizo el sorteo,、eh, o sea,、eh, hay, hubo dos personas que no concurrieron. Eh, nosotros actuamos tipo fiscal y con otra señora,、eh, tuvimos que firmar un acta y se abrieron los dos sobres, que bueno,、eh, era que la, a las casas que, que teníamos que. que faltaban、eh, entregarle los números. ¿Y cómo quedó esa situación al、eh, no concurrir? Bueno,、eh, lo que explicaron es lo siguiente: nosotros. Antes de tomar posesión de, de la vivienda, eh, eh, es, eh, vamos a tener que hacer un trámite en azul, cada uno con su señora.、Eh, aparentemente lo iban a hacer la gente de u o c r a es en el registro de, de propiedad, porque se ha hablado que hay personas que tienen otra propiedad, entonces automáticamente le van a sacar la, la vivienda. Se la van a pasar seguramente a algún suplente. ¿Ese fue el caso de estas dos personas que no asistieron? No, no, no, no, no. No asistieron, no sé, o no han llegado a tiempo, o no han tenido permiso en el trabajo, seguramente. Pero no pierden la vivienda. No, no, esas dos personas no. No, por eso que abrimos los sobres eh, eh, en, en compañía de la otra señora, de otra adjudicataria. Eh, firmando un acta, eso de es lo que fue. Pero、eh, ya le digo, han salido unos diarios que querían vender la propiedad y, y bueno, ya explicaron que es una una ley que la h、eh, a penado con cárcel. Y、eh, bueno, ¿tienen, digamos, confianza de que a partir del 15 de noviembre y antes de l fin de año van a tener la casa? Sí, sí.、Eh, Paso r e v i o p por este, esta e e s t medida que tomaron de que se、eh, revise en, en el registro de las propiedades en la Ciudad de Azul, que es un trámite que seguramente、eh, va a estar llegando los papeles y ya la semana entrante van a, vamos n a a v a tener que solucionar ese tema porque ya en quince días calcula la gente de. de De la empresa Guayros que se va a c e n t r e g a d la vivienda. Casualmente hoy a la mañana estuve mirando la casa que, que justamente me tocó a mí. Pero bueno, eh, ...estaba... Eh, vio para sacar medidas de los placares, a ver cómo podemos hacer. Bueno, todo lo que implica todo esto de mudanza. ¿no? Están, están listas. O sea que se había trazado. El tema Camusi,、eh, por la expresión, la empresa que. O sea, se, se retrasó, pero ya incluso están trabajando en las otras 93 viviendas. Eso es lo bueno. ¿Les dieron algún plazo para las otras 93?、Eh, yo lo, lo que tuve charlando con el encargado de la empresa, que el señor Seriati, que. Es una, una persona en, en que yo confío muchísimo, aparte de lo cual、eh, yo ya lo he e s t a b o alabando en, en otros medios por, por la forma que tiene de ser y,、eh, y cómo trabaja, cómo tiene la obra. Entonces, da gusto ver、eh, que, que se m e r e tanto por, por unas propiedades que seguramente.、Eh, Él viene, trabaja y se va, porque no es, incluso,、eh, inclusive no es de acá de Olavarría. Pero lo que me dijo este señor, que él con la empresa está、eh, esperando que en marzo, abril, ya estén entregando las últimas viviendas del 2012.、Y、hay cuatro o cinco viviendas que van donde está el obrador, cosa que Se va a retrasar un poquito más、eh, sobre la calle que está asfaltada, ¿ve? que era el, el barrio bancario,、eh, l seco 2, perdón. Pero las otras ya, ya vienen avanzando muchísimo.、Eh, hay que ver que se deterioraron muchas viviendas: los techos, de la, de la madera, que tienen que levantar todo.、Eh, hay casas que, que le faltan reboques, o sea, están recién iniciadas. Claro, está bien.、Sí. Bueno, señor s o u l e s le agradecemos muchísimo, nos dio gusto conversar con usted, esta vez por una buena. Bueno, sí, la verdad que、eh, yo estoy muy agradecido a los medios, se lo he dicho muchas veces a, a Omar,、eh, a a g u s t í n que ahora ya no está trabajando, pero estoy muy agradecido a, a todos los medios、eh, que lo han dado, es un granito de arena. Que lo ha ayudado a nosotros. Que sea todo con felicidad. De aquí a fin de año, que toda expectativa y todo lo lindo que significa armar una casa. Sí, la verdad,、eh, sinceramente, aparte,、eh, el, el, el, la idea nuestra es formar una comisión vecinal y luchar en el sentido de tener a nuestros hijos ahí,、eh, que la gente grande, como yo había hecho un, me habían hecho un reportaje, Eh, para que, que haya poder hacer que, donaciones de terreno para hacer alguna cancha de bocha, de t e j o para gente mayor,、eh, como todo barrio, veo.、Eh, hablar con la gente del de, de, de u o c r a 1, inclusive,、eh, formar una comisión que, que lleve adelante todo esto. Se ve que los proyectos son muchos. Sí, sí, son muchos y、eh, cuesta. Emprenderlo, pero bueno, no hay nada imposible.